samba de freco, samba moderno e o samba quadrado. Cantecirada ao frevo, um pouco mais chigue, baião e xaxado. Mas não perche essa voz essa porque ela está com o marido do rabo. Canta, canta, minha gente. Bueno, acá estamos, ya lo lo vemos nosotros por interno a Plinio desde São Paulo. También abrigado, pese a ser allá el norte de Sudamérica. como estás, Plinio? Buen día. Buen día Hernán, gran gusto hablar con Radio Centenario, aquí está frío, me imagino por ahí, sí. aquí estamos con uno, imagino que 18 grados, por ahí. Ah, Para nosotros eso sería el, el verano Plinio prácticamente, <risa> eh, acá andamos hace un rato estábamos con 4 grados, es lo bueno, es lo normal de esta altura del año más o menos, ¿no? Eh, sí. Ahora te voy a. te voy a actualizar. seguramente los compañeros lo dijeron, pero hace un rato, en cuántos grados estamos ahora, cuando estamos a, a unos 20 minutos de. del mediodía. acá en el. en el sur. Do, eh, ahora subió un poco. Ahora subió a 10 grados, veo yo, por lo menos. Bueno, Plinio, además, digamos, con esos apuntes de futboleros que siempre hacemos contigo, apuntes al margen. Le contamos a la audiencia. Claro, lo que es la dimensión. Yo el domingo le escribí a Plinio. así como le escribimos al compañero mexicano, que es columnista y sigue mucho el fútbol uruguayo, que estábamos festejando ser campeones del mundo los juveniles en la sub-20, pero Plinio, esto en Brasil se imagina que no tuvo, no tuvo mucha repercusión, ¿no, Plinio? Era una cosa más bien para nosotros de entre casa esto de, de, oh, de, de los juveniles. No, no es verdad. La, la, la realidad es que Brasil, le da gran importancia al sub-20 sí, mucha importancia No sabía. y, y si sí, los jugadores uh, cargan para el resto de su vida la gloria de, de haber ganado de haber jugado bien claro. No, y, y Brasil lamentó mucho a, haber sido descalificado y, y seguro que es una victoria de Uruguay fantástica sí. ¿no? y, y merecida porque fue, la verdad es que Uruguay es un país chico pero tiene un fútbol grande y, y, y no de ahora, de, de mucho tiempo. Entonces, no, yo creo que sí se da, se da importancia, claro que como no ganamos, no se dio tanta importancia, claro, pero claro. en la prensa. Pero sí, es un, es un campeonato muy prestigioso. Sí, además, en este caso, bueno, de Brasil, fue lo curioso fue haber sido eliminado por Israel, ¿no? Que no, no tiene mucha tradición, mucho peso en el En el fútbol y por eso llamó la atención también de Brasil, ¿no? Sí, no, lo que lo que Brasil tiene una arrogancia natural con el fútbol, ¿no? Nosotros creemos que tenemos eh, que ganamos todos los campeonatos que entramos y si no ganamos <risa> consideramos que es una falla de los jugadores porque nadie puede ser mejor que nosotros. Entonces fue sí una sorpresa. A Haber perdido de Israel, porque no se imaginaba claro. que Israel tendría un equipo bueno, y por lo que decía la media, el equipo brasileño era bien, bien razonable, era un sí, buen equipo. Sí, sí, sí. Pero el fútbol tiene de esas cosas, claro. ¿no? Si un equipo entra con, con nosotros, decimos, con ta, ta, tacos altos, ¿no? ¿no? Se entra con arrogancia, eh, eh, imaginando que ya ganó el juego, puede perder de un equipo. peor pero muy digamos que se juega el corazón en, el, en sí, la partida Sí estaba leyendo incluso a propósito del fútbol, porque esto lo vincula a la política que Lula dijo algo así como que ya no tenemos el mejor fútbol o algo así, habló algo de eso para, para ser sincero no escuché, yo sé que ahora Lula inauguró una conversa por Facebook Ajá. como hacía Bolsonaro pero a su estilo no en otro estilo y en esto en estas lives él habla de todo sí. y le encanta el fútbol y, y aquí tú sabes que aquí en Brasil todos somos entrenadores de fútbol no y como entendidos. acá seguro como acá para que te voy y a buscar Lula ahora también. dijo que ahora a, ahora te busco bien la declaración sobre esto que fue que a ver si tiene como una carga de todo el tema fútbol como negocio en fin no pero sí te iba a preguntar que esto inauguró un espacio de Dijo, el fútbol brasileño no está bien. Ya no tenemos el mejor fútbol del mundo. Nos convertimos en exportadores de jóvenes futbolistas que ganan experiencia en el exterior, lamentó el líder brasileño. Eh, y dijo esto de que los clubes mandan al exterior jugadores con 17 años y los repatrian cuando ya están con 34. Por eso lamento que nuestra selección no esté preparada para disputar grandes eventos dijo, dijo Lula yo estoy de acuerdo con Lula como comentarista eh, de, de, de fútbol yo creo que es mejor que como <risas> político, tiene la pura verdad no. Y, y lo que hay por detrás de esto como yo bromeo con mis alumnos con mis, con mis estudiantes ¿quién es el cul culpable? bueno, es el neoliberalismo la verdad es que estos jugadores brasileños son una especie de esclavos modernos ¿no? porque salen de aquí a veces mucho antes de 17 a veces ya lo sacan con 14 sí, claro. 12 años, claro. y tienen una vida de mucho glamour pero es una vida infernal porque pierden la infancia pierden la, la adolescencia y son verdaderas digamos mercancías que circulan por el mundo en esto lula Tienes razón, pero tiene que ir al hondo del problema que es el neoliberalismo que está destruyendo todo, incluso el fútbol brasileño y fútbol mundial. Sí, y lo mismo pasa con nosotros, te imaginás, Plinio, es lo mismo cada vez que aquí que en español se dice los captadores de De, de jugadores ¿no? que andan en el fútbol infantil, en el baby fútbol, y ya van conversando a los padres y los padres van presionando a los niños ¿verdad? a que se mantengan en el camino del fútbol y después se eh, los agarran, los, los tienen secuestrados con sus contratos, y, y llevarlos lo más jóvenes posible a Europa, dejarles una miseria a los clubes. Eh, los, los clubes siguen en la pobreza, algunos llegan, ¿no? algunos hacen plata, son una minoría, y otros van, eh, están en Europa o en otros puntos y después vuelven eh, a, a terminar su carrera acá sin, sin, sin mucha historia después, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Sin duda alguna es un, es un cambio muy, muy fuerte en la manera de, de, de en el significado del fútbol. Y eso que dice Lula es la pura verdad. Nosotros vemos a los brasileños hasta los 20, ¿no? Si, no, si no es muy bueno hasta los 22 y después lo vemos viejitos cuando vuelven con 34, 38, porque ahora se juegan hasta los 40 y destruyen completamente su físico. En fin, aquí solo hay una solución, que es la solución de, de Radio Centenario. Sin revolución no hay fútbol. Es así también para todo el deporte, ¿no? Este Plinio, es así. Eh, además, los jugadores se transforman en vendedores de, de productos, ¿no? De marcas, en fin. Fíjate ahora Messi, la, y la audiencia nos va a perdonar que nos vayamos un poco este tema, pero es un tema también político y de la economía. Messi yendo a retirarse a un club de Miami. Que es de los hijos de Jorge Más el famoso contrarrevolucionario cubano, son los que manejan ahora el, el club, el Inter de Miami, a donde se va Messi. Fíjate hasta dónde se mete la, la política también <coughs> y el sistema neoliberal, como vos decías. Bueno, para que veas sí. lo que pasa en el fútbol, para eh, a Neymar, dice la, la prensa brasileña que le ofrecieron un contrato de dos años. donde ganaría un mil millón de euros por año o sea, un billón de, decimos en español un billón es mil millones lo que nosotros en, en portugués decimos un bilhão de euros sí, sí, sí. es un mil millones no sí sí un millón en un billón serían en español un millón de de, de millón pero sí es una cosa es este Es un escándalo, una, una vergüenza la ética más mínima, ¿no? Pero bueno, vayamos a, a otros temas de, de Brasil, Plinio, y vinculado a lo internacional, porque llegó la presidenta de la Comisión Europea a Brasil, y en esto de las negociaciones, ¿qué puede pasar en la Unión Europea y el Mercosur, no? ¿Qué se habla de esto por ahí? Sí, aquí se, se, se, no, no se dio gran... importancia a esto, uh -huh. pero lo, yo creo que hay, eh, lo que está es la negociación de los acuerdos de, de libre comercio y la dificultad que, que que enfrenta Brasil con el problema del medio ambiente, que es una manera de los europeos un poco bloquear en el acuerdo, no no se sabe si hay sinceridad o si hay una, un oportunismo claro. en esto. es, yo creo que son estas las negociaciones, una negociación muy difícil, ¿no? Ya hablamos de esto varias veces aquí, porque las tendencias de la división internacional del trabajo empujan a América Latina y Brasil para una especialización mayor en el agronegocio, en la mineración. Bueno, y ahí los europeos dicen, bueno, pero no pueden depredar el medio ambiente. Uh -huh. eh, el problema es que esa, esta ecuación no cierra, o sea, no es posible a, hacer agronegocio sin depredar el medio ambiente y, y la misma cosa con la mineración. Y yo creo que es este impasse que, digamos, que está ahí por, por detrás de las conversas de Brasil con la Unión Europea. Claro, esta hora llegó. La, la titular de la, la presidenta de la Comisión Europea a, a Brasil, aquí hay mucha política también y de señales externas metidas más allá de los avances concretos que puedan lograrse y también nunca falta la preocupación por los avances con, con China, ¿no? Y las señales Lula ya habiendo ido a China, a Rusia, eh, debe haber también una preocupación por intentar contrapesar eso, Plinio. seguro que sí, pero la realidad es que Europa está muy perdida en este, en este en, en, en el momento histórico, ¿no? Estamos asistiendo cambios profundos en el orden internacional, una una desintegración de la globalización y, y en esto yo creo que Europa está desunida y perdida, sin política, mm. porque Macron, por ejemplo, pide para participar de la reunión de, de los BRICS como observador, al mismo tiempo que Alemania se, se, se salta, digamos, para una aproximación mucho mayor con Estados Unidos. Entonces yo creo que la realidad es que Europa no tiene política en este momento y quiere sobrevivir al acoso de los americanos, a la competencia de los chinos, pero no tiene unidad para tener una política coherente, clara, clara. Eh, yo creo que por eso también la venida de la de la presidenta de la Unión Europea no, no tiene gran re, no tiene es es protocolar no es uh -huh. una cosa que no tiene consecuencias prácticas directas inmediatas pero esa presión o esas supuestas este, condiciones de la Unión Europea en materia ambiental en, el, en, en lo que pasa en el Amazonas ¿Vos te parece que Brasil va a desoír eso? ¿No va a tener en cuenta eso para si esos son condicionamientos para acuerdos comerciales? Yo creo que aquí hay un problema muy difícil, ¿no? Uh -huh. Que es un problema que hace la burguesía brasileña, cómo explota el agronegocio y la mineración, atendiendo los, las, digamos, exigencias uh -huh. de los países centrales de preservación del medio ambiente. Esto no es una cosa simples de hacer. no. Eh, Bolsonaro simplemente no no dio ningún oído a la presión externa y dijo, mira, hagan lo que es necesario sin ningún problema. Bueno, esto no, no quedó bien. Entonces Lula tiene que hacer una cosa un poquito más matizada, un poquito más eh, cuidadosa. Es lo que yo llamo de ecocapitalismo. O sea, hay que depredar, pero despacito. Eh, ¿Cómo se va a llegar a un, a un punto de equilibrio en este en este en esta cuestión? Sinceramente, Hernán, yo no sé cómo claro. esto es posible. Claro. Bueno, Lula llegando a los seis meses, además de inaugurar este programa Plinio que mencionabas por las redes, dio alguna entrevista también. hizo como un anuncio de, de obras, más o menos todos los gobiernos al principio, los primeros meses hablan eso, en el factor de, de que las, las obras en infraestructura, grandes obras dinamizan también por el lado de, de la generación de puestos de trabajo, ese tipo, ese tipo de cosas, eh, ¿qué expectativa cabe hacer? Se habla de que el, el PBI va a llegar a un 2%, habló Lula para este periodo, ¿Qué, ¿Qué expectativa cabe hacerse en ese sentido, Plinio? Mira, la situación económica de Brasil está un poco mejor de lo que se imaginaba. Uh -huh. Entonces, se imaginaba que la economía quedaría estagnada en un, en un por ciento de, de crecimiento y a lo que parece puede llegar a algo de dos, uh -huh. lo que también configura una estagnación, pero sería el doble de lo que se imaginaba. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que el PIB del agronegocio creció 25%, que es un crecimiento espantoso de, de fuerte, porque por razones de, de un poco ambientales, la zafra agrícola brasileña fue récord, porque llovió mucho en el país entero, entonces se produjo se produció muchas cosas. Pero entonces esto... le dio un, un alento un poco a la economía pero del punto de vista estructural Hernán, estamos en una estagnación y, y no hay nada que el gobierno pueda hacer que cambie esto, mm. principalmente después de la aprobación del nuevo régimen fiscal que es un régimen fiscal ultra neoliberal que eh, ata las manos del gobierno para hacer gasto público, entonces yo creo que estos planes Son factoides, ¿no? Funcionan un poquito para dar crear un clima que ahora estamos mejorando porque la economía creció un poco, el gobierno va a hacer inversiones, pero de concreto no cambia mucho, no hay, no hay sí. mucho cambio de lo que venía en los últimos ocho años. Vos decías que el gobierno tiene las manos atadas en materia de gastos, pero logró un acuerdo para subir un poco el nivel de gasto que podía hacer, ¿no? En el Congreso. más o menos, sí él, él logró mm. es como en, en un juego, ya que empezamos con el fútbol, mm. es como un juego cuando estás muy presionado y das una patada de la pelota para adelante claro. ganas un, un respiro claro. entonces es verdad que, que se cambió la ley el régimen fiscal, mm. pero se cambió dentro del mismo espíritu claro. ¿no? que es el espíritu del estado mínimo de, entonces la tendencia es continuar bajando la, la, la, por, la proporción del gasto público en el PIB. Pero se se logró en el año del 2023 un respiro para poder no tener que hacer cortes muy drásticos de gasto público. Uh -huh. Pero nada que realmente dé al gobierno eh, libertad para hacer gastos reales. ¿no? Claro. Es, estamos hablando siempre... De dentro de un cuadro de gran penuria, de, mu de mucha asfixia financiera de las políticas públicas. Mm. Un último apunte que nos quedan un par de minutos, Plinio. Eh, ¿Qué situación es esta que ha ocurrido con la ministra de Turismo, Daniela Carneiro, que Lula resolvió esta semana mantenerla en el cargo, eh, pese a que uno de sus socios de gobierno, Unión Brasil, La quería sacar, ¿Qué, ¿qué ha pasado con esto? Bueno, lo que lo que pasa de, de, de concreto es, Daniela Carnero es filiada a la Unión Bra Bra Brasil mm. y está cambiando para el, el republicano, que es el partido de su, su marido, que es un importante capo de la política de Río de Janeiro. Bueno, entonces la Unión Brasil dijo, bueno, entonces usted, yo quiero el ministerio para mí, pero... Este es el marido de Daniela Carnero, es una pieza importante de la política de Río y es un apoyador de Lula entonces hay que ver cómo se acomoda esta señora en el gobierno la realidad es que en Brasil las cosas ya se sabe lo que va a pasar esta Daniela va a salir del ministerio pero hay que encontrar un lugar para ponerla y entonces es lo que negoció Lula con ella y con la Unión Brasil Me den un tiempo para que yo la transfiera para un otro cargo. Pero, ¿qué es lo que hay para, el, para nosotros, uh -huh. para el oyente de radio centenario? ¿Qué es lo que importa aquí? ¿Qué es lo que hay por detrás? Lo que hay por detrás es que el llamado central, son los fisiológicos, sí. están agarrándose, apoderando del gobierno Lula. Así como hicieron con el gobierno Bolsonaro, idéntico. ¿no? Como si fuera una anaconda. que agarra el gobierno y lo empieza a apretar. Esto es el, esto es lo que hay de real y lo que importa. O sea, los fisiológicos, liderado por el presidente de la Cámara de Diputados, que es el jefe de la GAN, que se llama Artur Lira, sí. si está, está diciendo, Lula, ok, ya tuviste tus cuatro meses de gloria, y ahora, o seis meses de gloria, ahora vamos a hacer los negocios... en serio y yo quiero tener un control directo del gobierno esta es la operación política por detrás de esta del de este fenómeno de la ministra Daniela Carnero Bien Plinio esto ayuda también a entender la lógica interna del, del gobierno de Lula también las 12 y un minuto eh, para ambos países aún estando a miles de kilómetros te mandamos un abrazo como siempre Eh, y será hasta la próxima con la invitación a la gente a que lean, a que ingresen a contrapoder.net para ver también la visión de la izquierda brasileña, seguir la actualidad brasileña desde una visión de izquierda. Un abrazo, Plinio. Nos vemos. Fuerte abrazo, Hernán. Fuerte abrazo a todos los oyentes de Radio Centenario. Hasta el jueves. Hasta el jueves.